Buenos días, Pablo. ¿Cómo te va? No estoy, no te estoy escuchando bien, no sé qué problema puede haber. Eh, ahí le tratamos de mejorar el retorno a usted, Eduardo. ¿Ahí mejoró ahora un poquito? Sí. Ah, bien. Ahora sí, ahora bien. sí. Eh, Eduardo, eh, bueno, cada vez que aumenta el, el pan un poquito o se anuncia algún aumento, bueno, eh, lo, lo convocamos para charlar un, unos minutos. Eh, ¿Es así? ¿Va a aumentar el pan un poquito? Bueno, sí, este, nosotros eh, en la Federación ustedes paraaderos del país este, se ha estado <coughs> tratando este tema para eh, no llegar a, a digamos como se puede decir en la en el vocabulario común apretar más el bolsillo del consumidor eh, eh, pero dado los distintos aumentos que se están sucediendo eh, nos vemos la obligación de ver sugerir un aumento en el pan porque todo está aumentando, todo está aumentando. Tenemos un aumento estos últimos meses, de que, como te puedo nombrar algunos rubros, eh, harina entre el 10 y el 15%, los seguros 10%, la levadura y las grasas un 15%, eh, la, los alquileres anuales entre el 30 y el 40%, eh, los elementos de, de limpieza, por decirte más, este, un 10% el mantenimiento de las máquinas particularmente, también se ha notado un aumento de un 20%, y todo eso se va acumulando y este se, se está poniendo cada día más difícil para poder mantener eh, una panadería artesanal en funcionamiento. Entonces, este a nivel nacional se está hablando de un 12 a un 15%, estamos hablando de un precio de 180 a 200 pesos el kilo de pan, en algunas ciudades del país ciudades grandes particularmente como en capital federal y gran buenos aires eh, nosotros tenemos un acuerdo la cámara de panaderos de la pampa eh no con los molinos sino con gente representante de, de algunos molinos que de algunos molinos que lamentablemente no son de la provincia de la pampa donde nosotros este podríamos tener un un cómo te puedo decir una conversación fluida con respecto a lo que es la, el abastecimiento dentro de la provincia, pero bueno, no hemos podido juntarnos, eh, hemos estado charlando con gente del gobierno provincial, no, no, no se ha podido llegar a, a hablar con entre Cámara de Panaderos y y los molinos de la provincia. Este, hemos tenido la suerte de que podemos mantener eh, el precio de la bolsa de harina de 25 kilos de 3.0 por debajo de los mil pesos por ahora. Ahora. Pero ese, que, ese acuerdo que dice no es con los molinos de acá, sino con molinos de Sí, afuera. con molinos de, de, de distintos lugares, particularmente de la provincia de Buenos Aires. Uh -huh. este Y bueno, yo creo que eh, lo que se pueda realizar con respecto a que el panadero pueda seguir funcionando este, y no se le ponga todo tan cuesta arriba como se está poniendo. Ustedes saben que la mayoría de las panaderías artesanales son empresas familiares, este, Y bueno, a medida que esto se va ¿cómo te puedo decir se va poniendo más difícil por la economía, por la inflación, por las ventas clandestinas, por los aumentos, eh, eh, se pone muy difícil, se pone muy difícil. Eh, entonces la Cámara de, pan, de Panadero aquí en la provincia de La Pampa se está vendiendo, eh, hay distintos precios porque los costos son diferentes. Aquel que alquila tiene un, un costo diferente a quien es propietario entonces este se está vendiendo entre 150 y 160 pesos el kilo de pan algunos menos este la cámara sugiere de poner un precio en la provincia de la pampa de 170 pesos para que se digamos si bien no le va a solucionar los problemas pero por lo menos va a poder seguir funcionando el industrial paraadeo Claro. Eh, Eduardo, eh, recién mencionaba que intentaron acercarse a los empresarios de, que tienen molinos aquí en la provincia de La Pampa para tratar de dialogar. Incluso mencionó bueno que eh, pidieron que interceda el gobierno. ¿Y qué pasó? ¿Que ellos no quieren? Eh, ¿No se han encontrado? ¿No se han dado las condiciones? ¿Qué ha pasado? Bueno, eh, esto, es, esto es de vieja data porque eh, yo he estado tratando de ver cómo podíamos sentarnos a charlar y mm. hace ya un par de años nos sentamos con algunos molinos, eh, por ejemplo Macachín, Don Antonio del Pico y no nos pudimos poner de acuerdo. Mm. Este, después se han tratado de gestionar por intermedio de, de funcionarios eh, gubernamentales provinciales, pero no hemos logrado que se de poder estar con este eh, con los molinos y bueno, el mundo sigue, el, hay que seguir trabajando, hay que seguir, y bueno, nos hemos eh, eh, yo he tenido la posibilidad de hablar con eh, gerentes de ventas de otros molinos y hemos llegado a, a poder tener eh, un, un precio que te permite seguir luchando la día a día y, y bueno, el industrial panadero como puede, sí, nosotros de agosto a la fecha o antes julio y agosto, sí, hemos estado absorbiendo casi prácticamente todos los, los aumentos que ha habido, pero llega un momento en que es imposible. Eh, sí. Si vos te pones a fijarte a nivel nacional en la en lo que se está aumentando el pan en este momento que ha salido prácticamente en todos los medios, eh, estamos hablando de un kilo de pan entre 180 y 200, y 200 pesos. Sí. Aquí vamos a tratar de ver si lo podemos mantener entre 170 pesos y manejarnos ahí entre 160 y 170 para que eh, el consumidor no digamos no sienta tanto tanto eh, este aumento. Eduardo, ¿y con las ventas cómo están en este momento? digo Si bien en pandemia ustedes no cerraron, siguieron trabajando, pero bueno, me imagino que habrá caído la, la venta. ¿Cómo están en este momento? ¿Se ha recuperado? No, se eh, está estás notando una lenta y progresiva recuperación, pero uh -huh. Eh, no estamos a los niveles que se normalmente se tiene puede estar tiene que estar una panadería eh, artesanal para poder subsistir pero bueno eh, todo el mundo ustedes saben que la mayoría de las panaderías de la, de la ciudad de santa Rosa de la provincia son como te dije hace un momento este en sí, pymes, pe empresas pymes familiares, o pymes, sí. mm. pymes familiares y bueno y se trata de poder seguir en la manera que se pueda pero Se nota un pequeño repunte digamos en la venta pero también tenemos un flagelo muy grande que vos sabés que es la clandestinidad y ante los distintos costos los distintos aumentos eh, como te puedo decir inclusive eh, hay panaderías que han cerrado y siguen trabajando eh, porque la misma situación los lleva a eso y no sabe o sea no es que no sepan hacer otra cosa pero vienen de años en el rubro panaderil y cuesta a cierta edad poder empezar a ver un nuevo horizonte y comenzar un, una tarea nueva. Entonces este, la gente trata en lo posible de, de poder seguir. Eh, yo entiendo de que, y estamos de acuerdo que todo el mundo tenga que trabajar, pero vos fíjate que eh, en todas las esquinas se está vendiendo eh, algún producto de panadería y bueno, y eso a la larga, afecta al comercio. Claro. Eh, Eduardo, ¿ustedes han pedido que intervenga el gobierno para controlar eso? mira hemos estado en distintas charlas, este, todos sabemos que esto viene también de, de siempre, eh, sí. la venta, sí, pero, eh, dada la situación de crisis que estamos viviendo, se ha acrecentado mucho, y, en cierta manera, hoy sí es preocupante porque eh, hay panaderías que están en cómo te puedo decir, está de cuadra y en la esquina tiene gente vendiéndole eh, productos de panadería, entonces eso es lo que realmente preocupa y tendría que preocupar también a las distintas autoridades competentes en el caso, ¿no? Pero bueno, este siempre se está charlando con respecto al tema y, y todavía, no sé, no hemos tenido la posibilidad de llegar a concretar algún control distinto eh, para que o sea para ver cómo realmente eh, o de dónde proviene cada una de las mercaderías que se venden así en forma eh, clandestina, digamos, o en la calle, o en cada esquina, o en cada semáforo. Ah, eh, no, yo pues, estaba pensando que hay gente que se la rebusca también, que capaz que no no, no tiene otro ingreso, eh, lo... no se ha quedado sin laburo y, y es una forma también de ganarse el pan, por decirlo. No, sí, por supuesto, es lo que te acabo de decir hace un momento. Mm. Nosotros estamos totalmente de acuerdo, todo el mundo tiene derecho a trabajar. Mm. Pero eh, lo que pasa es que al panadero que está formalmente trabajando eh, no se le baja un impuesto, no se le baja el consumo de luz, no se le baja el consumo del gas, y hay que pagarlo. Entonces ahí surge una diferencia muy importante. Eh, este, la mayoría o, o todas prácticamente las panaderías correctamente habilitada, este tienen que afrontar unas sumas importantes para poder cubrir los salarios de los empleados. Y todo eso si te pones a analizar, yo estoy de acuerdo que todo el mundo tiene que trabajar, estoy de acuerdo que todo el mundo necesita tener una entrada o hacer la diaria como se dice, mm. pero bueno, busquemos la forma. Yo no yo no te puedo dar la solución porque no la tengo, pero sí este me preocupa eh, el problema de que se le está presentando a cada una de las distintas panaderías porque eh, la fuga, digamos, de ventas y la caída por la misma situación es preocupante y el momento que se está viviendo en la industria también es más que preocupante. Ah. Eh, bien, Eduardo, eh, no sé si quedó algo que nos quiera decir, si no, gracias como siempre por habernos atendido. No, siempre a la disposición de ustedes, eh, les agradezco el espacio porque me permite poder este, anunciar distintas cosas que la Cámara de Panaderos está realizando en la provincia, para la provincia, y tengo que agradecérselo porque es más fácil llegar así mm. que empezar a recorrer cada una de las panaderías porque también el movimiento es bastante costoso. Muchísimas gracias y siempre a disposición de ustedes para lo que necesiten. Bien, Eduardo, que tenga buen día. Un buen día para ustedes también.